Un mundo para la imaginación y la fantasía. Juguetelandia. Un mundo imaginario y fantástico que solo existe en la imaginación del vicegobernador Vanred. Estos son nuestros nuevos juguetes, exclusivos para funcionarios ricos que tienen tristeza. ¿Te acordás de los Sea Monkeys? Esos simpáticos animalitos acuáticos. Pero los Sea Monkeys son cosa del pasado. Ahora llegan los Sea Menem, los pescados más divertidos, que le dicen sí a todo, con tal de quedarse en la pecera. La historia nos convoca y no podemos darle la espalda. ¿Sí está, sí, sí, sí, sí, Hay un desafío. Sí, sí, sí, sí, sí, Hay un qué clamor. Qué es ...hay una responsabilidad ineludible. El siglo XXI tiene que ser el siglo de un verdadero renacimiento. Los sí menem. Te votan las leyes, te aceptan decretos... ...y hacen todo lo que les digas, si vos sos menem. El pan no se multiplica, los pescados sí. Compralos ya mismo. Por sobre todas las cosas, son baratos. Para pegar todo más fácil, Pega Fácil Lavalle. La manera más fácil de pegar afiches. Pega Fácil Lavalle. Para pegar todo, para quedar bien pegado. Pega Fácil Lavalle. Pedísela a tu imprentero amigo, si todavía no lo llevaron preso. Adelina, la más artificial de las muñecas. En lugar de cerebro, tiene siliconas. Adelina, la muñeca que, si le tocas la cola, lamentablemente habla. ¡Sí! Pedí que te compren el kit de los quehaceres de Adelina. Adelina en la peluquería, Adelina en la manicura, Adelina en el almacén, Adelina en todos lados, menos en el Congreso. Adelina, la muñeca que tiene trasero con inmunidad parlamentaria. Adelina, una muñeca casi humana, solo le falta callarse la boca. Juguetelandia de Banrel Una comisión de alegría Los juguetes de Banrel son para que te juegues todo ¡Hasta el cargo! Decile a tu papá que te traiga a Juguetelandia Si te compra algo, te damos un 10% de comisión